c a n t a r d e los cantares, capítulo 7. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda, que no le falta bebida. Tu vientre como montón de trigo, cercado de lirios, tus dos pechos como gemelos de gacela, tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Bet Rabim, tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco, tu cabeza encima de ti como el de Carmelo, Y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey, suspendida en los corredores. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije, Subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid. e Y el olor de tu boca como de manzanas, y tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas. Levantémonos de mañana a las viñas. Veamos si brotan las vides, si están en c i e r n e si han florecido los granados. Allí te daré mis amores. Las mandragorras han dado olor, y a nuestra puerta hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado.